Porque tengo el derecho a decidir dónde, cómo y con quién, elegí parir en casa. La elección es personal. El derecho a elegir es de todas. Sumate a la campaña por el derecho a elegir el parto. Ingresá y firmá en www.peticiones24.com